Estamos en el campus de la UNRN aquí en la ciudad de Viedma para hablar con Florencia Agosto porque el próximo jueves se va a venir una charla-taller denominada eh, Separación de Residuos en la Universidad, justamente, y bueno, queremos conocer un poco más sobre esta propuesta. Buenos días, Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta propuesta es en realidad dentro de un proyecto de voluntariado universitario que es como un proyecto de extensión eh, en donde nuestra propuesta es ...en conjunto con lo que se está haciendo en la comunidad de Viedma y Patagones... ...fomentar la separación de residuos, el reciclaje... El, ...la recuperación de compuestos orgánicos a través del compostaje... ...bueno esta es la primera... ...no, en realidad es la segunda charla... ...el año pasado hicimos una pequeña charla... ...en el marco de unas jornadas de, de la carrera de ambiente... Eh, pero bueno, esta es como un poco más eh, importante, eh, la idea ya tenemos todo todo el material, tenemos las composteras, los, los recipientes para los residuos y bueno, la idea es que la comunidad empiece, la comunidad sobre todo universitaria, eh, empiece a separar los residuos. Veía ahí que también van a contar con la presencia de algunas de las cooperativas aquí que justamente trabajan con el reciclado. Exactamente. Nosotros lo que vamos a dar en realidad es una charla en el marco de los residuos que se generan, lo que se puede recuperar. Las promotoras ambientales de Cotrambi son las que van a decir qué es lo que se puede separar y qué es lo que no, cómo tenemos que llevar los residuos, etc. Esa es un poco la idea. Y también presentar a las chicas de nosotras desde abajo, que es la cooperativa textual, que ellos hacen con todos plásticos reciclados eh, eh, ay, se me fue la palabra eh, bolsos carteras eh, y etcétera así que eh, la idea es un poquito también que fomenta que que se conozcan y que los puedan eh, comprar cosas y, y eso. entender un poco eh, todo lo que se puede hacer una vez que, que arrancamos a reciclar y cómo podemos reutilizar todo eso que a veces que directamente descartamos Exactamente, si nosotros nos ponemos a pensar de lo que tiramos, si no si no separamos nada, podemos recuperar el 75% de lo que tiramos hoy. ...es un montón, entre compuestos orgánicos... ...y materiales inorgánicos que se pueden recuperar... ...así que, eh, digamos, ayudamos eh, reciclando... ...recuperando materiales, eh, ayudamos eh, un montón... ...al ambiente, a la parte social... ...que es esta, estas cooperativas de recuperadores... Eh, en ...la parte económica, porque... Tirar los residuos, llevarlos hasta el relleno Cuesta un montón de plata A los municipios y que en definitiva Somos nosotros los que les pagamos Así que bueno. ¿A quiénes está destinado esta, Este encuentro? Puntualmente está destinado para docentes No docentes y estudiantes Que circulan por el campus Pero está abierto a la comunidad porque en realidad Se puede hacer en cualquier lado Esto lo que vamos a hacer es acá en el campus eh, Y en la rural Que funciona en la sede atlántica Fomentar la separación de residuos y eh, la recuperación de compuestos orgánicos. Pero eh, sirve para que están invitados todos eh, a participar de, de la charla. Eh, reiteramos entonces el día, el horario y el lugar donde se va a estar haciendo. Bien. Es el jueves 2 de mayo a las 10 de la mañana, acá en el campus eh, de la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias. no bueno, de nada.